Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. En la primera parte tendremos como invitado a Salvador Freisedo, que conocen todos. Un prestigioso escritor, autor polémico y gran entendido de todos estos temas. En su compañía aprovecharemos para tratar algunos asuntos que hemos dejado pendientes. Por ejemplo, le preguntaremos su opinión respecto a las apariciones. ¿Recuerdan que ya hicimos un primer programa sobre el tema? Pues bien, nos faltaba la segunda parte. La visión del asunto desde otro punto de vista. Y esta noche lo haremos con Salvador. Y ya, si les parece, entremos rápidamente en tema. Y hola. toda vestida de blanco. Una señora llevaba una banda azul una rosa de oro en cada pie. Nunca en mi vida había visto nada tan hermoso. Venga ya, ¿cómo iba a haber una hermosa señora en un sitio tan feo como este? No lo sé, pero estaba allí, os lo aseguro. ¡Vamos a casa inmediatamente! ¡Cógelas, pequeño! No, no, yo este. Es más grande y debe estar muy callada. Muchacha ¿Eso nos ha dicho? Rosas de oro en los pies La extraña aparición de una señora que se hacía visible a una niña Este fenómeno Se ha repetido a lo largo de toda la historia, en infinidad de ocasiones y con protagonistas diversos. A pesar de las múltiples veces que el fenómeno se ha repetido, aún no se ha dado una explicación concreta. Y es curioso ver las diferentes opiniones que suscita el tema. ¿Recuerdan nuestro anterior programa? En él, nuestros invitados explicaban que todos estos fenómenos eran provocados por la Virgen con una intención concreta, el arrepentimiento. Nos faltaba para ser objetivos ofrecerles otro punto de vista. Esta noche lo haremos con Salvador Freixen. ¿Crees que las apariciones de, de la Virgen eh, y todos los fenómenos son provocados? Esos fenómenos que dicen que ocurren cuando la Virgen se aparece o el Arcángel son provocados por ellos, por estos seres. Por la Virgen. Hubo un tiempo en que los, lo creyó y estoy totalmente seguro de que no. ¿Totalmente seguro de que no? Totalmente seguro de que la Virgen nunca se le ha aparecido a nadie. Esta noche Salvador Preciero va a tener que explicarme muchas cosas y con él, como ya hemos avanzado, vamos a hablar del tema de las apariciones y del tema de los contactados. Este programa de hoy será una especie de resumen. En el vamos a hablar de algunos temas que se han quedado pendientes en otras ocasiones. Así vamos a tratar el tema de las apariciones y el de los contactados. Pero verán que lo vamos a hacer de una forma muy especial. Para afuera nos acompaña alguien que nos pedían muchos de ustedes en sus cartas. Se trata de Salvador Frisero. Buenas noches, Salvador. Gracias por estar con nosotros esta noche. Salvador Frisero, queremos que ya lo conocen todos. En esa, eh, hemos hecho una pequeña presentación de al principio, es escritor y autor, entre otros, mucho de muchos libros de parapsicología y religión, extraterrestres y religión, porque agoniza el cristianismo, Defendámonos de los dioses, El cristianismo, un mito más, Misionarios místicos y contactados extraterrestres, y Las apariciones que son las apariciones del escorial, que son, yo creo que es el último libro que has editado, ¿no? Sí, el, no, no, el último es, es el, el cristianismo, un mito más. El cristianismo, un mito más. ¿Nos puedes contar qué son para ti las apariciones? Eh, hemos de decir a todos nuestros oyentes que Salvador ya tiene, escuchó el programa que hicimos con los anteriores invitados, dando esa otra del tema, y él está para dar la suya. Bueno, la, la escuché y tengo aquí casi un resumen. Escuché muy atentamente lo que dijeron el sábado pasado. Y toda aquella gente que con llenos de buena voluntad, yo respeto su, su idea y en muchas cosas se parecen a lo que yo pensaba hace 20 años o así. Y pero sin embargo, he evolucionado mucho. Yo quiero decirle a mis oyentes que yo soy sacerdote. Soy ordenado sacerdote. Y según se dice la teología, el sacerdocio es ineterrenum. Algunos dicen, pues va a estar de sacerdote en el infierno. Bueno, pues, así será la cosa, pero yo soy sacerdote y de modo que conozco bien que no me vengan a veces con quieren convencerme de argumentos que yo conozco perfectamente porque yo los estudios de jesuita duran 16 años y yo iba a ir a la universidad y estuve 16 años hasta que me dieron el visto bueno pues me dirían que era visto malo pero bueno y, y después ejercí esa desdota bastante tiempo de modo que hay gente que se empeña en decirme a mí que dos y dos son cuatro yo sé que dos y dos son cuatro bien lo que pasa es que de ahí eh, evolucionando y caí en la cuenta de que aún con todos los estudios jesuíticos había muchísimas cosas que ignoraba como las ignoran ellos todavía y yo soy comprensivo para sus para sus ignorancias y respeto en su manera de pensar ojalá ellos respeten de la misma manera las maneras de pensar de otros no piensan igual porque desgraciadamente ya nos han demostrado que cuando tienen el poder nos meten en la cárcel Eso es la verdad en cuanto a lo que dices que pienso yo de de todas las apariciones del la Escuela. Bien, el fenómeno de las apariciones es muy complejo, no es tan sencillo como alguna gente piensa. Y el otro día oímos una de las, en el libro mío yo pongo cinco puntos de vista. Un punto de vista es el del, del sábado pasado. Trajiste aquí a los ortodoxos, a los religiosos. Ellos creen que es la Virgen la que se aparece y han ido por ahí recopilando material y argumentos, etcétera y los ponen así con toda buena voluntad digo y repito que yo lo creí así por años, eso es un punto de vista después está el punto de vista, diríamos de los, de, de muchos de muchos, no de todos, pero de muchos periodistas que creen que son montajes, que son líos y empiezan a buscar a ver si la CIA está detrás de eso y cosas de esas a veces para escribir un artículo rápido y ligerito en una revista, ¿verdad? es un punto de vista que también es muy corriente, desgraciadamente pero la cosa es mucho más profunda después está el punto de vista, yo digo, psicológico, psiquiátrico, sociológico y es tratar de explicar desde una manera, si quieres, profunda por qué serán esos fenómenos, ¿verdad? y entonces son más abiertos, más amplios <ríe> lo relacionan con otro tipo de fenómenos también Y no solo con apariciones religiosas, y fuera del cristianismo. Y ciertamente, sí, hay el alma humana, el alma colectiva, pues se está necesitando a veces cosas, o revulsivos, o cosas, o catalizadores, o despertadores, o por ahí. Y las apariciones son uno de esos fenómenos. Ellos creen y los engloban con otro tipo de fenómenos. Sin embargo, me parece que se quedan cortos. Hay, hay algo más que eso. Y, si quieres, termino rápidamente. Uh -huh. Otro es el parapsicología Y los parapsicólogos son los que más cerca deberían quedar de la realidad Pero me parece que son los que se quedan más lejos Porque no saben qué hacer Explican mucho por las fuerzas de la mente, etcétera, etcétera Y luego no dicen nada, nada Porque los otros por lo menos se agarran Aunque para mí sea erróneamente Se agarran alguna cosa los parapsicólogos al fin no explican nada Se quedan en el aire Y después en el libro yo explico mi punto de vista Que es el, si quieres esta noche Pues lo explicaremos porque Vamos a intentar conocerlo Bien. esta noche Sí. Parece ser que hay un renacero muy grande de todos estos temas De repente hace poco la Virgen se le apareció a un anillita en un pueblo de Huelva, creo que era Huelva, sí En Huelva, está lo del escorial por aquí cerca de Madrid, tenemos también otros cuantas apariciones no, por ahí una barbaridad de ellas no en, eh, eh, aparecían... en Italia siguen apareciendo Pero es que lo que yo digo siempre, en África, entre las tribus negras se aparecen, no la Virgen María, se aparecen entidades Y en, y en Asia, ¿eh? entre los budistas y entre los hindúes, es normal, ¿la? las apariciones se, se dan en partes, en el Islam siempre había apariciones también, mm. ¿no? que es un fenómeno que se ha dado siempre, que no se da ahora. Puede ser que en determinadas circunstancias históricas abunden más, igual que con los ovnis, igual que con otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está como más propicio el ambiente y la alma humana está como más sensible. Pero es un fenómeno viejísimo y se seguirá dando. Y cada uno arrima el asco a sus sardines. Ya. ¿Puede ser que aumenten estos fenómenos cuando estamos cerca de una crisis? Sí, es que ahora estamos en una gran crisis, no estamos cerca. Estamos ah, metidos en la desanilla y por eso pues ciertamente la no es que el mundo hay un, des, un desmorone total y encima cuando estamos económicamente hundidos etcétera etcétera y con los rimas en los valles borbachóvar amenazándolos con bombas atómicas encima ¡pum! aparece el sida y hacer no la gente está muerta de miedo y como veremos después encima viene la Santísima Virgen María meterá más miedo todavía es como que okay, figuras de todo el que acabamos lo vamos a ver después lo que sí es curioso es que en esos en, en esas situaciones, en, en esos momentos, eh, ocurren extraños fenómenos Por ejemplo, en Fátima el Sol giró ¿Cómo puedes explicar todo esto? En Fátima giró, en el Palmar de Troya giró muchísimo más que en Fátima En Guanare, uh, Venezuela, giró Y precisamente giró cuando estaba de visita el amigo Clemente del Palmar de Troya eh, En el Escorial, giró también En el en Roma, en el, encima del Vaticano, también el Papa vio el fenómeno el fenómeno de girar el sol, la danza del sol, se está dando cada vez con más frecuencia. Probablemente es porque los romanos en el libro de los prodigios de, de Julius Osecoens ya habla también de danzas del sol y de cosas. Lo mismo que pasan satélites alrededor del sol o, o planetas. o Pero es un fenómeno que creen el que va y ve eso y no sabe que se ha dado en otro sitio, pues claro pasa lo que pasa en escorial, claro. que en pleno invierno en aquel fanguero, pum, caen de rodillas porque qué van a hacer los pobrecitos ya. ante un fenómeno así. Pero muy fuerte que eso se ponga a la vuelta, no es una alucinación de la sí. gente, ¿no? ¿no? No, en cierta manera es una alucinación porque el sol no da vuelta, el sol está en es en cierta manera es algo que la gente está percibiendo que no es exactamente lo que parece hay una manipulación cerebral de todos aquellos que están ahí. Yo apunto ese dato, manipulación cerebral, luego lo vas a explicar un poquito, un poquito más eh, en... En ocurrió, parece ser Ya estaba muy muy nublado Y de repente apareció el som Hay algunos señores, algunos pensadores Algunos investigadores que dicen que eso fue un ovni Que apareció allí, que dio vueltas Ya, bueno, como quiero, sí es, Para mí, todo el fenómeno de las apariciones Está totalmente re no relacionado Es el mismo fenómeno Las apariciones y ovnis son el mismo fenómeno Pero con dos caras diferentes Yo sigo apuntando datos, apariciones y ovnis que es el mismo un, fenómeno Un contactado de ovnis Y un místico cristiano en el fondo es el mismo tipo de persona Y por eso le pasan las mismas cosas El del místico lo ve a su manera y lo explica con su terminología Y el contactado extraterrestre o platillero pues lo explica con su terminología y lo ve a su manera Y el... ¿Qué te diría yo? No místico, sino hoy día hay una especie de mística extra-religiosa, ¿verdad? Este tipo de evidentes que no son religiosos y tampoco son platilleros Tienen también sus trances, ¿verdad? Tienen sus estados alterados de conciencia y es el mismo fenómeno. y Sigo apuntando, sí, que desde hace mucho tiempo, quizás desde siempre, estamos viviendo un mismo fenómeno que se ha traducido, según quien lo haya interpretado de diferentes formas. El mismísimo, ahí, yo siempre lo explico. Nosotros somos una granja y desde siempre los dueños de la granja pues juegan con nosotros y nosotros no caemos en la cuenta. Ahora empezamos a caer en la cuenta. Somos una granja y los dueños... Somos una granja. Los dioses son los que los que mandan en este planeta, siempre han mandado a los dioses. Existen muchas fuerzas y no todas conducen al mismo sitio. Hay un montón de idiomas esperando, yo no quería pasar muchas hasta que tuve que tu teoría porque si no los dientes nos dejan, pero vamos a pasar a esta primera que nos llega a Madrid, Elena. Buenas noches, Elena. Buenas noches, sí. eh, eh, yo quería preguntarle al señor Freixero, o al Freixero eh, con respecto a los milagros, no a las apariciones precisamente, sino a los milagros, ¿qué opina él de lo que ocurrió con Alex Carrel? ¿Quién? Como sabe que fue premio Nobel de Medicina. Carrel. que sabe perfectamente, no es decir, la, pre la pregunta es un poco necia, sabe perfectamente quién es Alexis Carrel. ¿no? Sí, sí, Alexis Carrel. Ah, entonces, sí que nunca creyó sí. al nombrarle, como sabe, eh, para ya al final casi de su vida, sí. al nombrarle para, eh, como testigo de los milagros de Lourdes, que realmente eran efectivos o tal, que, que generalmente pues, eh, las personas que eh, lo hacían eran o agnósticos o, perdónas, por cierto, muy imparciales, se convirtió. Esto es que lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Sí? No va a ignorarlo a usted. Bien. Entonces, ¿qué opina? Sobre eso me gustaría ampliamente que me dijera esto. Si una temente como la de Carrell, ¿verdad?, llegó a eso, es eh, un científico de esa catalla, y un hombre de esa categoría, y que nunca fue creyente... Bueno. Y después, otra opinión. ¿Qué opinión le merece también? Otra pregunta, perdón, exacto. ¿Qué opinión le merece lo que han encontrado en nuestra funda la Virgen de Guadalupe, del cuadro de oh, ese famoso que está en México, después de tanto de contar una historia cuando lo en los ojos han encontrado eh, elevados o sea, yo que sea a miles y miles y miles de, de, de tamaño verdad han encontrado el reflejo exacto de lo que se decía en la historia no es que esto quiero decir nada no soy tan yo quisiera que bien los milagros tengo una atención a ello pero también tengo mis clientes de lejos vamos a ver, gracias por las dos preguntas Elena, vamos a ver como te responde Ahora, a ver, la felicito señora porque usted va al grano y pregunta cosas concretas primero, por supuesto leí el libro de Alexis Carrel hace mucho tiempo y por ahí. yo señora creo en los milagros es decir, creo que lo que ha pasado lo que pasa en Lourdes no, eh, es, es, ciertamente se, curan, se cura gente pero señora, es que no son en Lourdes fuera de la iglesia católica usted está en el estado en que yo estaba hace 15, 20 años así estaba yo, pero de ahí para adelante he seguido avanzando y yo entonces desconocía mil cosas que hoy conozco usted por ejemplo no sabe que en otras religiones hay unos milagros tan grandes o mayores que los de Lourdes en todo tipo de religiones hay, de modo que yo creo en, en ese hecho paranormal tal como le llamamos en parapsicología en concreto creo que en Lourdes se ha curado mucha gente, sí Pero fuera del Urdés, yo he visto a curanderos que invocan a Dios para nada hacer unas, unas curaciones, en las cuales tampoco creen los médicos, pero yo las he visto, yo las he padecido en mí, porque a mí me han operado también con un cuchillo y me han hecho cosas raras, y aquí estoy. Bien, de modo que yo creo en eso. Ahora, le voy a decir una cosa un poco fuerte. El señor Alexis Carrelé era un hombre muy inteligente, pero no estaba preparado precisamente porque, aunque usted creerá que soy un pedante, bueno, él no creo yo, no diviniza a nadie, ¿verdad?, pensando por, por creerme yo superior a nadie, pero tampoco creo que el señor Alexis Carrel fuera un superhombre, era un hombre que para eso en lo que se metió no estaba preparado. Como usted bien dice, él no era un creyente, era un hombre muy inteligente, y al ver realmente qué sucedía unas cosas en las cuales él nunca había creído, se quedó paralizado. A el señor Alexis Carrel yo lo hubiera llevado a otra religión, a Saibaba o a cualquiera, o a Juntananda, para que viera los milagros que hacen, y entonces, ¿qué hubiera dicho? Se hubiera convertido al hinduismo, ni hablar. Segunda cosa, los ojos de la Virgen de Guadalupe. Señora, hace 20 años yo hubiera pensado igual que usted, ¿verdad? ¿Es cierto lo que ha hecho el peruano, el judío peruano este, con los ojos de la Virgen, el, el, todo el proceso este que ha hecho él, y que lo he estudiado bien, y lo he leído bien, y he escrito sobre ello? Es ciertísimo, es una cosa... Los parapsicólogos ahí no tiene nadie ti. es más, la ciencia no tiene explicación Un científico, por ejemplo, ante esa cosa fenomenal Que ha pasado con los ojos de la Virgen Podría que era... explicarnos qué ha ocurrido pues ocurre, mira, Es un verdad. proceso por el cual No es exactamente así Pero cogen la vida de la Virgen Y la agrandan muchísimo verdad, En virtud de los puntos de luz que le dan Y entonces, eso la hacen 500 veces más grande Y de repente la vuelven a reconstruir La hacen chiquita y aparecen ahí La, la imagen de... aparece 8 imágenes aparece y curiosamente por ejemplo en el, el viejo que aparece ahí que era fray juan de sumárraga se parece muchísimo era un cargo franciscano a los sumárraga que hay una dos pinturas de él entonces aparece el indio sandiego aparece una negra y un niño así agarrando la falda ocho personas aparecen uh -huh. es, es eso en una es pintado diríamos encima de una estameña que debe estar medio descompuesta, ya que debería estar. Es increíble, es algo así como aquí te pintara te mandaran pintar encima de una tela metálica, o es imposible pintar, porque hay muchos más huecos, que... y sin embargo, ahí está. Los... A mí me da mucha risa esto, los científicos que son los que han inventado, un científico, el proceso... Se, se queda apagado. ¿Qué explicación tiene? Porque él no cree a mejor, en la Virgen ni en nada. A lo mejor le pasa, como a decir Carrel, que, que ante eso se hinca de rodillas y cree. Yo hubiera querido un tiempo, hoy día me doy cuenta de que tengo otras explicaciones para eso. Segundo, los guadalupanos se derriten de gusto porque eso es un milagroso de la Virgen. Y yo digo, ni una cosa ni otra, ni ustedes científicos deben estar ahora tan anhelados ante eso que han descubierto ustedes, Y, con, ...y menos convertirse ya en Guadalupeano... ...y de Guadalupeano se estar tan concretos... ...eso que es más, una para mí... ...dicho con mi, con la, la, la teoría que yo defiendo... ...en el libro, eh, precisamente, Defendámonos de los Dioses... ...eso es una jugarreta más... ...que hacen para que la gente siga yendo... ...los mismos que cambiaron a la Madre Tonantzin en la Virgen de Guadalupe... ...porque antes de la Virgen de Guadalupe, los mexicanos... ...antes de que llegara Cortés, probablemente mil años antes... Iban por miles de todo México, iban a visitar al Cerro del Tepeyac, a la Madre Tonantzin, a la Coatlicue. Y entonces cuando llegaron los españoles dijeron, se nos acaba esta peregrinación, es otro tema de por qué a, la, a estos señores, a esta entidades les gusta que vaya la gente. Y convirtieron, pero en, en cinco años, valiéndose precisamente de los frailes dominicos, no, valiéndose los franciscanos, los dominicos estaban en contra, convirtieron el culto de la Coatlicue, la convirtieron en el culto de la Virgen de Guadalupe es una una cosa interesantísima pero si hablamos de eso no, no, nos, no paramos en toda la noche yo sigo apuntando sí. más datos para luego sacar conclusiones y decir que decir tú crees que los fenómenos son auténticos Sí sí por supuesto los de la virgen yo a cualquiera solo se, se lo presento lo que está para lo que ha aparecido ahora y eh, no sé cómo se llama tiempo algo así es un peruano Y, y esto es una cosa increíble pero además no. él mismo está apagmado ¿cómo es posible? esto es totalmente imposible y ahí está en los dos ojos la misma cosa ¿eh? ya pero no solamente en ese caso de la Virgen sino en las apariciones ocurre una serie de fenómenos ah, extraños ¿y pues, pues. tú crees? Es un, tremendo, es, es un tremendo hecho paranormal trascendente vamos con Granada otra llamada que nos llega allí María Antonia buenas noches María Antonia ¿Sí? perdona que te hemos hecho esperar un poco ahí ¿Sí, te escuchamos muy mal te ¿Sí, quería preguntar a vos vamos a es la primera? Yo quería preguntar a tu señor, que, ¿qué pretende usted con querernos quitar unas creencias que, bueno, pues, una forma o, o de sencillo o una forma inocente podamos tener, o más profunda o menos profunda? qué pretende con esto? ¿Y a dónde va usted? ¿Quién lo quiere quitar? ¿Alguna otra cosa, María Antonia? Un, sí. Un segundo. Usted dice que nosotros, bueno, recibiendo a los cristianos, somos como de una granja que hemos estado manejando. Pues mire, yo prefiero quedarme con, con esa granja a la que usted está creando, porque usted quiere que nosotros compramos el libro, casi asistamos su conferencia. ¿Usted vive de esto? ¿De que vive? Y por favor, me pasa con cuenta y quiero decir una cosa. Gracias. Gracias. a ti por llamarnos esta noche. Empezar es la llamada a su restaurador. Muy perfecto, señor. Encantado. Mira, ¿y qué pareciendo yo, señora? Yo pretendo informarla para que usted no siga el mismo error en que yo estuve muchos años. Para que usted no siga convolgando con ruedas de molino. Ahora sí le digo, si a usted su fe Le va bien y ciertamente su alma se siente tranquila Haga el favor de cerrar ahora mismo el aparato Porque esto no es para usted, ¿me entiendes? Es para gente que están inquietos ya Que el viejo caldo recalentado que la Santa Madre Iglesia les da Ya no les sirve Entonces para eso, usted si esto le sirve Tranquilo, olvídese Porque tan lejos está usted de la verdad como yo el cosmos, el más allá, Dios, eso No sabemos nada de eso Creo en todo eso, pero en realidad mi cerebrito no da para que Lo que quiero es informar Segundo, los cristianos, ah, dice usted, parece que me entendió mal, que si los que los cristianos son manejados, que son una granja. No, señora, yo me refiero a la humanidad entera. No, los cristianos. ¿Eh? Ella cree que son los no, no, es la humanidad entera, somos manejados. Todas las religiones son estrategias de estas entidades suprahumanas para jugar con nosotros. Eh, entonces, ella dijo otra cosa. Si tú vives esto y tú pretendes, dice que vayan a tu conferencia y que compre tus libros. Ah, bueno, pues nada, sí. Yo, yo no pongo la pistola al pecho a nadie Si quiere ir, va, y si no quiere ir, no va Dios la bendiga y pido para ella toda suerte de bendiciones Mucho adelante, vamos a ver si empezamos a explicar conceptos Porque no quiero que la audiencia audiencia se confunda La granja ¿En qué, en qué te vas tú para decir que somos una granja Que estamos manipulados? Eso, hago un pequeño film antes de nada Has hablado de que estamos manipulados todos De que el fenómeno de las apariciones y el de ovnis, es el mismo De que estamos en una especie de granja Donde los, los dioses, superdioses, nos están... ...sacando algún tipo de, de rendimiento... ...y de que son fenómenos auténticos. como si quieres con el de la granja y por qué estamos manipulados. Esto quizá entroncaste con una pregunta que te quería hacer, que lo apunta un poco... ...lo se apunta tú antes. ¿Por qué siempre las apariciones y los las visiones de OVNI se dan casi siempre los mismos fenómenos? En los mismos lugares, mejor dicho. Sí. ¿Y por qué esos lugares coinciden con lugares sagrados de, de otras civilizaciones, de otros ritos... ...como tú bien comentabas antes en el caso de México, que antes de que llegaran los españoles ya estaban allí mucha gente yendo a un lugar porque hay sitios mágicos a donde los dioses mandan que la hay gente vaya. Hay sitios donde la energía deludica la energía que hay allí verdad es propicia porque esto son entidades físicas ¿eh? todo en el cosmos es físico, todo, hasta el espíritu es físico y la materia está impregnada de espíritu, todo es la misma cosa, todo es el mismo cosmos. Ahora bien hay sitios donde hay más propicio para ellos el manifestarse, ¿Por porque la tierra emite cierto tipo de energía, fíjate bien apariciones de la virgen en agua al lado, casi siempre es al lado del agua. Aparece la virgen encima donde hay de un árbol, donde hay vegetación porque necesitan ese tipo de energía. Yo me lavo las manos, yo no tengo la culpa de eso, pero cuando veo la veo la la aparición, entonces iba a ver, no, efectivamente allí está el agua y a veces no hay agua porque es un areal y la virgen les manda a hacer un pozo. Eso se ha dado en unos cuantos sitios, el último lo tienes super clarísimo en el areal prácticamente donde se le apareció a al clemente el palmar de troya que para mí es esclemente el palmar de troya con todas sus loqueras y sus cosas es tan auténtico como fátima es la misma cosa lo que pasa es que en fátima la iglesia cayó la trampa y, y, y creyó que aquello era auténtico y en cambio ahora ya no cree casi nada porque lo de coreal hace no sé hace 100 años ya tenía un santuario ahí todos los demonios y sí. Y sin embargo, ahora no, ya la iglesia pues no, y el cardenal ha dicho aquí que no consta que sea divino, pero yo le pregunto, señor cardenal, si y, y, y consta que qué es que de algo positivo, porque que no sea divino es muy fácil decirlo, ¿verdad? Ahí en el Escorial, agua chorro, por allí, y siempre está la fuente, cerca de la fuente donde se van a hacer milagros. Podríamos decir que el agua es un buen transmisor de energía o yo no, yo no sé qué, es. yo sé que que a ellos les gusta porque Hay que encontrar en la física de ellos, porque yo nada más veo que es el hecho, mm. contrataba el hecho. Les podía contar contar de esto, anécdotas que me han pasado, decir, yo, aquí debe, debe haber habido, esto es propicio para apariciones de todo tipo, y cuando veo, ahí estaba ya la aparición, en una gruta, aquí se apareció la Virgen al Indio Tala hace no sé cuántos años, en el estado de Veracruz me pasó eso. De modo no, que por eso es el, el por qué suelen darse. Y en el Escorial, no en vano, hay una ermita cercana allí, y no en vano está, el me parece, el monasterio, porque fue escogido por Es un sitio muy propicioso también para OVNIs, el sitio donde está ahora las apariciones en el Escorial. Es decir, que hay alguien, algún ser por encima de nosotros, al que le interesa que vayamos a ciertos sitios, que creamos en ciertas cosas, ¿para qué? Tú un libro sí. tuyo lo decías. No, sacarnos... de Defendámonos de los Dioses es la tesis espiritual explicada perlón hume del átomo como decíamos años atrás largamente verdad ido documentada en cuanto puedo y, y probada en cuanto puedo verdad para algunos no van dar las pruebas pero bueno eh, son libres y eso de que hay seres encima de nosotros pero es que todas las religiones lo admiten en la santa madrid ya admite que hay ángeles a esos me refiero yo a esas entidades ángeles y demonios esos que la iglesia llamas en general esos son los que Están encima de nosotros, pero no son ni tan buenos ni tan malos como lo presentan. Los ángeles son buenos, los demonios son malos, no, son como nosotros, poco más o menos. Y tú dices que nosotros somos ángeles y demonios para los animales. Y los animales son ángeles y demonios para las plantas porque las usan y se las comen, etc. Y así es el cosmos entero, una escala sin fin, donde los hombres, si queremos explicarlo de arriba, que lo entendemos bien, tenemos que mirar para abajo, que si lo entendemos bien, es decir, que entiendo más o menos como que dices que esos ángeles de los están aprovechando de nosotros, sacando algún tipo de producto. Usando, los usamos. Fíjate, los hombres ¿Hombre? no odiamos a los animales, pero los usamos. Y hay veces que el uso conlleva el que tú tratas muy bien a tu perro, y gastes dinero con tu perro, y tú lo llevas de petróleo y lo amas. Y a veces se te muere y le haces una tumba a tu perro, ¿verdad? En ese caso, ese perro le tocó la lotería, pero sin embargo hay otro perro que es hermano de ese, y aparece por tu puente y le pega una patada porque no te interesa es la misma cosa, hay algunas de estas entidades que mm, nos usan y el uso conlleva el que nos ayuden y hay seres humanos que han sido muy ayudados, en la historia lo puedes ver por ellos en este libro mío que saldrá cuando Dios quiera, pero bueno, que está escrito ya yo pongo casos históricos y hay seres humanos que al revés han sido usados de mala manera de mala manera por estas entidades el porqué profundo de sus, las motivaciones de sus actividades con los hombres, eso se le escapa. Igual que al perro siempre se le escapa el porqué de las actividades de su amo, ¿no? ¿No lo has eh, de también en algunos de, de tus escritos que quizás fuera que cuando estamos todos reunidos en esos lugares generamos una especie de onda mental que ellos necesitan. Podría ser por ahí, ¿no? Por ahí es la cosa. ellos les gusta la energía que producen los cerebros de los humanos es una energía física, ¡ojo! Ahora, un solo cerebro es que una sola vaca. ¿Cuántas veces habré dicho esto yo? Una sola vaca a un empresario industrial de Cherno no le interesa nada. Él quiere 100 vacas, todas juntas, ordeñadas al mismo tiempo, y ahí sale el camión cisterno, lleno de cinco mil litros de, de leche. Una sola no le interesa para nada. Ellos antes hacían santuario. A la gente tiene que estar, en cierta manera, adelante excitada, enfadada, o al revés, o en éxtasis, sonriéndose eso. Y entonces el cerebro emite una onda, y esas ondas las podemos hoy en día medir. El encefalógrafo ya las mide. Cuando tú tienes un encefalógrafo, en cualquier consulta, si el, si el paciente en aquel momento se excita, tú verás como inmediatamente cambian las ondas. Ellos usan esas ondas. Esa es una primera conclusión que, que quería sacar en este programa. Es decir, todo eso a esos seres mm. le, lo montan o les interesa para... Reunirnos para... Sí, así es, así es. Han inventado las cuatro o cinco estrategias que yo digo. Las patrias es una de las cosas. Las religiones es la primera que armaron. Las razas, las lenguas, para juntarnos. Por un lado nos juntan y por otro nos ponen a pelear. las cuestiones eso. Nos juntan con el amor, con la cosa por ahí, con el entusiasmo patrio. Pero luego, eso el entusiasmo patrio, el entusiasmo religioso es lo que nos lleva a pelear. La fuente de guerras, espatias y religiones Que son dos cosas sagradas Empezamos a sacar esta noche conclusiones Vamos con la segunda parte de nuestro programa A ver si completamos todo el ciclo Y final nos queda algo claro Nos gustaría analizar el tema de los mensajes Es curioso que en casi todas las apariciones La Virgen o el Altángel Trae un mensaje que divulgaron Recuerden los tres mensajes de Fátima, el tercero aún por darse a conocer. Nosotros, para ilustrar esta parte de nuestro programa, hemos elegido unos mensajes dados a la vidente Amparo Cuevas en las apariciones del Escorial, recogidos entre los años 1981 y 1992. De la tierra se ha venido un castigo muy grande, como jamás ha visto la humanidad. Grandes nubes de humo y fuego destruirán lo que los hombres han construido. También habrá grandes terremotos, fuertes huracanes, grandes sequías. Será horrible. Faltan segundos para la destrucción de varias naciones nunca sido a todo el mundo como no cambien y sigan abusando de mi misericordia el mundo se verá envuelto en una gran guerra habrá muchas muertes caerán nubes del cielo y abrazarán la tierra todo esto será lo más horrible que ha conocido la humanidad que sepan todos que el castigo está muy cerca Dios ...va a castigar a toda la humanidad. 395135, también de Madrid. Salvador, ¿por qué siempre...? Esto, esto que hemos escuchado, que son las apariciones de Escorial... ...un poco el denominador común de casi todas las apariciones... ...los mensajes que dan en las apariciones... ...porque siempre avisan de catástrofes... ...de sufrimientos, de cosas malas... ...en general todos los grandes profetas... ...son profetas de calamidad... ¿no? ...creo que Juan 23 cuando abrió la famosa carta... del secreto de Fátima... ...y vio que lo que hacía era... ...lo mismo que en el ...esto que acaban de oír ahora los oyentes... ...esa voz tétrica... ...con la que se pone Amparo... ...a repetir los mensajes nada amorosos que dice la Virgen porque es meternos miedo, lo que te estaba diciendo antes pues cuando Juan 23 vio aquello que era la pronosticaba más catástrofe cataclismos y fin del mundo cerró la carta con su sentido común la metió y dijo guarden eso ahí, yo no quiero ser profeta de calamidades y eso es lo que hay que hacer de modo que, ¿por qué? yo no sé si me equivoco pero es por lo que te decía antes es para para meter miedo por eso me daba risa ayer cuando oía el sábado pasado a esta paloma de, hablando de garabandal que son las apariciones y las apariciones son donaciones al pie de la letra que hace la santísima virgen en favor de sus hijos buscando como corredentora la salvación de las almas esto es la vieja jerga teológica yo diría la salvación de que verdad pero bueno esas donaciones que no me las den si viene alguien a decir mira salvador vas a morir te vas a de mala manera etcétera cosa digo no no venga beta por ver porque no, no me angusties chicos déjame tranquilo Todas las apariciones de la Virgen son trágicas, terribles, todas son catástrofes siempre. Existen muchas puertas, y no todas conducen al mismo sitio. aparición de la Virgen, son trágicas, terribles, todas son catástrofes siempre. ¿Por qué? Porque es que lleva a la a esa angustia y con eso el cerebrito humano empieza a tener miedo y empieza a agregar lo que ellos quieren. No quiero hacerte más citas de mis libros, pero yo lo resumo en una frase, lo que hacen con los místicos es lo que hacen, los torturan mentalmente al mismo tiempo les dan un placer tremendo y es el Dios, la aparición le da eso al místico, para que el místico no desfallezca y le siga su dolor. Y él vive del dolor, pero al mismo tiempo le da un otro tipo de placer. Es un toma y daca increíble lo que pasa. Por eso son así las, las apariciones. También decía Jacinto de Miguel, que se llamaba el alcalde de Medina Celi, lo que más me gusta de él son los mensajes, son de mucha profundidad. Y yo, oyendo todos los mensajes de la Virgen y leyéndolos, no esto sino todos. Ahora están, el otro día hablaron mucho ellos... Eh, dicen el, siempre, el nombre es Medjugorje, que nadie sabe cómo se pronuncia eso en Iborlago. Es sí. Cicluc, es el pueblo que está cerca allí. y También son la mismísima cosa y los de los de la Saleh son la mismísima cosa y el, el pobre de, de Clemente también es diciéndonos metiéndonos miedo que ya estamos en los últimos tiempos. Yo les digo, "Oiga, por favor, dile que no, que no ponga más nerviosa a la gente, que bastante nos basta ya con los árabes, con el petróleo y con los y con nos rigan con sus bombas atómicas y con los pactos de Varsovia y con la NATO y toda esa gente loca que anda por ahí metiéndonos miedo con tanques. Y ya bastante tenemos con eso, no me metan a miedo para y además ...lo viene y lo dice aquí... ...pero y los chinos, ¿quién se lo dice?... ...los chinos no creen nada de esto, absolutamente... ...y son mil millones de personas... ...por lo tanto, Virgen María o quien sea... abren de los chinos también... O ...los pobrecitos deben ser muy pecadores también... ...se van a ir todos de cabeza... ...nada, esto es mitología pura... ...vamos a pasar una Llamada y luego continuamos... pero Miguel de Madrid, buenas noches... Oh, ...Hola... ...buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...bueno, mi pregunta va... Eh, ...con... ...o respecto a la oficina... ...que me ha dejado un poco... ...con un poco paspalmado, como aquí dice, ¿no mm. Ya que bueno no vea todos como como unos meros eh, robots de robots de unos grandes señores que están que están eh, por ahí fuera entonces eh, mi pregunta es eh, en qué se basa él para decir que los establestres los espíritus las apariciones las, las las vígenes todo lo mismo todo es una una una manipulación com completa y que y qué bueno y que tiene no nada nada porque yo lo veo un poco tétrico la cosa no un poco pesimista no sé Entonces, eh, por, por lo menos que, que me diga para él eh, esa, esa virgen que, que, es, que, es, que se ha aparecido en tantísimas ocasiones, eh, ¿qué es lo que es? Y luego, pues, la, las apariciones de Onis, ¿qué lo que son también? No sé, que, que diferencia un poco una, un, un, un tema de otro, nada ya, De acuerdo. Gracias por tu llamada, y vamos a ver si te contesta al Vamos a ver si, si podemos ordenar, porque el hombre, pero muy bien hecha la pregunta, inteligente, pero es que yo no puedo resumir en cinco palabras, en un minuto, lo que me llevó 300 300 páginas de escribir, más otras 300 que, que he seguido que viendo después, ¿verdad? Más todo lo que había escrito antes, escrito, no sé, varios miles de páginas sobre el tema, y no se pueden resumir en, en, en dos palabras. Y además me doy cuenta de que el, el que por primera vez ...se asoma a estos temas... ...es natural que esté perdido... ...totalmente perdido... ...pero bueno es... ...que gente como este señor... ...que acaba de llamar... Eh, ...reaccionen y tiene inteligencia al hombre... ...y por eso se da cuenta... con usted está diciendo... ...si sí, es cierto lo que este hombre... ...es decir yo... ...está diciendo... ...ciertamente... ...esto es algo tremendo... ...verdad... ...bien... ...ahí dice hoy... Un, ...no sé qué... ...un artículo de... ...me parece de la revista Interview... ...que a... Um, ...un libro que van a sacar ahora... Eh, ...probando... ...de que... ...los norteamericanos... ...tienen... Mmm, tienen algunos hombrecitos que han cogido por ahí y dice él que si esto es cierto es una cosa bárbara bueno pues es paralelo a lo que está diciendo este este hombre se da cuenta en cambio hay gente que oye estas mismas cosas y se quedan como atontados que no, ni caen en la cuenta pero vamos a lo que dice este señor ¿cómo puedo yo? pues mire dicho en, en, en un minuto le digo la historia humana es para mí hay muchísimas otras pruebas ¿eh? la historia humana es una prueba de que este pequeño animalito que se llama hombre ...es tan bruto... ...más bruto que los otros que los otros animales... ...porque el animal más bárbaro que hay en la Tierra... ...es el hombre... ...la historia humana es espantosa... ...las glorias... ...las glorias patrias que son... ...matanzas y guerras y guerras y guerras... ...no paramos de guerrear... ...y ahora que estamos ya... ...llegando a lo más alto de la civilización... ...estamos a punto de degollarnos con esas... ...horrendas cosas... ...que son las bombas atómicas... ...y siguen metiéndose más bombas atómicas... ...y peleándose en la mesa... ...mientras la gente se muere de hambre... ...gastando esa cantidad tan bestial de dinero... ...¿por qué? ...porque para mí esto es la prueba de que, de que sí... ...que hay alguien que nos maneja y siempre nos han puesto a pelear... ...porque, ojo, los dioses les interesa que peleemos... ...como a nosotros con los toros nos interesa que embistan... ...y con los gallos nos interesa que peleen... porque ...hay cierto tipo de animales que los usamos solo para eso... ...bien, este señor dice que distinga un poco... ...¿qué son los ovnis? ...¿qué son las apariciones?... Apariciones de ovnis es lo mismo, es decir, la, estas entidades suprahumanas se presentan o bajo forma de ovnis, o bajo forma de la Virgen María, o bajo forma del dios Indra, o de la diosa Namahiri, o de Changó, en cada religión, en cada cultura, en cada época de la historia se presentan de manera diferente, la cuestión es que tienen al hombre siempre atontadito, para que el hombre haga lo que ellos quieren que, ha quieren que haga, ahora, todos son malos, ...siempre el que quiera explicarse... ...estas entidades que mire para abajo... ...ni son todos malos, ni son, son neutros para mí... ...depende del momento... ...hay gente que ha sido ayudada... ...hay razas que han sido ayudados... ...por un lado, y han sido en cambio... ...fastidiados por otro lado, ¿verdad? ...depende de lo que les conviene a ellos... ...siempre es lo que les conviene a ellos... ...existen... ...muchas fuerzas... ...y no todas conducen al mismo sitio. En Radio Cadena Española, espacio en planta La puerta hacia nuevas dimensiones. Todos los miércoles de 12 a 1. Y el sábado de 3 a 6 de la madrugada. ...el tema de los contactados. La hora de decirte que mientras estábamos ahí escuchando las noticias, ha llamado una persona, ha preguntado que, de qué nacionalidad eras, le hemos dicho que gallego español, español gallego, y ha dicho que no, que tú eras eh, un cubano y que te fueras a cierto sitio. Muy bien, gracias. Vale. Pues nada, que Dios la bendiga. Tenemos otra llamada. Yo es que hoy igual que siempre intentamos ser, no tratamos de decir todo lo que los nuestros oyentes están diciendo ahí y te lo pasamos para que para que vean que no estamos tampoco de tu parte ni que eres amigo nuestro ni de que te traemos porque se porque digas cosas bonitas o, o fuertes. ¿no? Ya, esa señora decía que viví en Cuba y pues para decir, tengo algún acento pero nada, soy gallego químicamente puro. Vamos con una llamada que nos está nos ha llegado del Escorial. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me dice su nombre Pues Josefa. Josefa, te escuchamos. Hola, Reyncedo. Hola. ¿Sabe que me ha, hoy me lleva una desilusión con usted? Vamos, vamos a ver. Vamos, yo que lo, lo veía tan, tan racional. Y a la conclusión que ha llegado de la imbecilidad humana, no, no me gusta, ¿no? Hmm. Bueno, pues que ella me incluyo yo también, ¿sabe? Pues, pues eso, que me da mucha pena porque... Bueno, pero a ver, explíquese un poquito más. Bueno, pues eso, que yo, para mí, pues es la invertibilidad humana, no sé. El primer, un ca... el primer mutante hombre, pues, eh, se le cruzaron los cables. Y nada más. Y punto. Bueno, vale, pues entonces está usted de acuerdo con eso. Si se le cruzaron los cables, pues eso es una manera de decir. Cables cruzados. Sí, sí. Yo, yo no veo otra cosa. Hmm. ...a lo largo de la historia... ...bueno, pues entonces eh, el hombre está mal hecho, ¿verdad?... ...eso mismo, eso mismo... ...bueno... ...está mal hecho, sencillamente... ...bueno, pues en el fondo usted y yo podríamos... ...podríamos estar de acuerdo en muchas cosas... ...puede ser que... ...que usted lo explique de otra de una manera y yo de otra... ...pero en el fondo usted admite que esta raza humana verdaderamente es una catástrofe... ...gracias a Josefa por esa opinión... ...yo te pregunto aprovechando esto... Eh, ...dices que es una catástrofe, pero yo creo que tiene que haber alguna, alguna razón para todo... <risa> no creo que sea todo un equivocación. Ah, no, por supuesto que no. Hay mil cosas en el mundo. Está lleno de odio, pero está lleno de amor. Está lleno de fealdad, pero está lleno de poesía y de belleza. En, en la sabiduría humana está el saber como el barco entre los arrecifes, el saber los ir los sorteando, ¿verdad? Y hay gente, pues que no, que los pobrecitos, precisamente por estos condicionamientos con los que nacemos, pues nada, pasan una vida a lo mejor haciendo votos de esto y de lo otro y de lo más allá, porque le dijeron que sólo así salvaran su alma, y los pobres pasan una vida amargada y se van al otro mundo y al llegar allá se van a llevar el gran chasco de que la cosa no es así como les habían dicho, ¿verdad? Pero no crees que... hoy te digo, yo he estado observando las hormigas, a veces lo hago, ¿no? Sí. Y me pongo en su lugar y digo, qué increíble debemos de ser para ellos. Seguramente no nos comprenderán y no nos no comprenden ni nos comprenderán nunca. ¿No crees que debe de ocurrir igual te digo todo esto por yo tuyo que tiene que haber alguna alguna ley, algún orden cósmico en el cual el hombre tiene un papel. ¿No crees que de alguna forma estamos todavía lejos de comprender nuestro papel y que a lo mejor esos seres que están por encima de nosotros representan lo que yo represento para esa hormiga, lo que representamos para la hormiga? Exactamente la misma cosa. que a lo mejor algún día lo vamos a entender y todo se va a poner en su sitio. Bueno, algún día en la humanidad como tal, en bloque, va a ir progresando. Eso es indudable. ¿verdad? Pero hace falta, para eso tiene que empezar primero Ciertos individuos a evolucionar Hoy hay individuos que en los pobrecitos Por ejemplo, que se un pigmeo allá de la África Nacen, vegetan, comen y se mueren Procrean y se mueren y no hacen más ...de eso a un premio Nobel... ...bueno, no tengo demasiado respeto a ver de los premios Nobel... ...verdad, precisamente leía ayer en el libro... ...la doble hélice de un premio Nobel... ...dice que hay muchos científicos, dice él, que son imbéciles... ...eso lo dice un premio Nobel... ...y ha tratado con otros premios Nobel... ...es decir que saben mucho de lo que saben... ...pero luego no les falta el, el, el Weltanschau... ...que dicen los alemanes, el, el, la visión global del mundo... ...no la tienen... ...y por eso decía, entre un PMO y un hombre... ...que realmente es... ...que tiene una visión vamos a poner me iba a poner el ejemplo de un gran político pero para, para eso para encontrar uno hay que ir a la luna y un hombre que realmente tenga una gran visión del mundo hay una diferencia enorme ¿verdad? una diferencia enorme y eso es lo que, lo que pasa que hay hombres que realmente son casi supra hombres y hay hombres que son casi animales y en, en la gama entre los entre los homínidos es increíble pero la humanidad tiene que avanzar hay mil cosas buenas en este planeta y para avanzar quizá un paso sea utilizando la cabeza eso es lo que hay. lo único que hay que hacer el hombre es hombre y es un super animal porque tiene cerebro y qué pasa, que no nos dejan usar el cerebro entre los ordinarios religiosos, los ordinarios políticos los dictadores y todo lo que nos quiere hacer pensar como ellos quieren, o toda esta gente que se indigna a lo mejor conmigo porque expongo otras ideas, ellos creen que, que tienen a Dios agarrado por las barbas que Dios es como ellos creen que tiene que ser y solo no hay más religión que la suya y más patria que la suya, nada, esos son microcefalitos, pequeños. El mundo está lleno de opiniones diferentes hay que respetar a los demás. Utilizar la cabeza quizás fuera nuestra primera conclusión. De este sí, tema. señor, usar la cabeza y mandar al cuerno a todos los líderes. Usa tú tu cabeza y si te equivocas, te equivocas tú, pero no seas como un borreguito caminando detrás del otro y luego vas a llegar que a ningún sitio porque ellos no saben a dónde van, la mayoría de ellos. Vamos con Juan, que nos llama desde Murcia. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. <risa> Cuando quieras hacer tu pregunta. Sí, bueno, yo quería hacerle a Salvador Freixero una pregunta. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. Vamos a ver. Eh, bueno, no sé, yo de alguna forma estoy viendo pues bastante de cerca la problemática esta de las apariciones. Aquí en Murcia en concreto pues también hay un evidente, pues no sé, en el paraje llamado santa y demás. Y bueno, efectivamente, pues cada vez parece que hay más grupo de gente que está dentro de esta línea y cada vez pues están, digamos, apuntándose más. ...pues no sé, eh, a ese simbolismo religioso que al parecer aportan la, las apariciones... ...pero bueno, me da la impresión de que esta gente lo que busca pues es una respuesta a sus problemas o necesidades... ...pero que bueno, que este simbolismo religioso se agota en sí mismo... ...entonces efectivamente creo que puede haber una manipulación de eso que tú llamas las entidades suprahumanas... ...mi pregunta en concreto sería, eh, ¿cómo la persona que realmente busca una respuesta verdadera a sus problemas y sus necesidades, ¿cómo puede trascenderse hasta ese Dios, pues Dios, o absoluto, o misterio, no sé, llamémosle de la forma que sea, ¿cómo la persona que realmente busca puede superar, digamos, esa dominación de esa entidades de suprahumana? Buena pregunta, Juan. ¿Alguna sí. otra cosa? Nada más, muchas gracias. Gracias por escucharnos y por llamarnos. Una buena pregunta. Bueno, yo resumo eso en un capítulo... Doy ocho contestaciones que no sería demasiado largo ponerlas, pero te diré la esencia de todo. Primero, no entregues tu mente jamás a nadie. Oye a todo el mundo, lea a todo el mundo y discute con todo el mundo, pero luego tú eres tú y tú eres como el niño. El bebé que no come su comida ¿eh? se muere de hambre. A veces el bebé come y vomita, para pues hay que darle de comer otra vez. Usted es el que tiene que reflexionar ante los problemas de la vida. De modo que primero es negativo. No le entres tu mente a ningún líder que te venga diciendo que vota por esto, o cree esto, o ten tantos hijos. No, tú haz lo que tú creas que tu mente te debe hacer, que es la segunda cosa. Primero, no entregues tu mente. Segundo, usa tu mente. El gran pecado de la humanidad, de los hombres, aún en estas sociedades ya no tercero mundistas, ¿sí? es el, el no usar la mente. Estamos bien, buscando un gurú siempre que nos diga en todos los terrenos qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que pensar, ¿verdad? Y es lo que yo digo, no, por eso le dije antes, manden al cuerno a todos los líderes, usen su mente, es una obligación a mucha gente, si es que hay reencarnación, la van a hacer reencarnar, porque hablando, no quiero meterme en ese problema, ¿por qué? Porque no han usado la cabeza, no han sido racionales, el hombre es hombre porque es racional, el gran mandamiento, use usted su cabeza. Otra cosa, destraumatícese, a mí me costó años, porque estaba traumatizado con todos estos condicionantes, de que me tengo que salvar, de que necesito un Redentor, y entonces llega un día en que dije, pero bueno, ¿por salvarme de qué? si yo no he hecho nada malo, naciste ya con un pecado original, pero qué original, ni qué demonios hombre, déjense de tonterías, si esto va contra el sentido común, eso que venga un pobre bebé, que tienen que darle dos nalgadas que viene todo sucio del, del seno de su madre, por fin empieza a respirar pobrecito, ya viene con el pecado original arriba, ¿quién inventó semejante boada? todas esas cosas, no que este señor yo le diga, ¿cómo trasciende uno? Eh, ¿Cómo se eleva uno? ¿Cómo evoluciona uno? Pues eso, simple y llanamente tratando de usar su cabeza. Y para eso hay que valerse de libros, hay que valerse del consejo de otros, consejo verdad, no, Como, no vaya a caer en lo que dije antes, eh, hacerse discípulo de nadie, o ir a todo el mundo. entonces ver la naturaleza es la gran Biblia, ¿entiendes? La gran Biblia es la naturaleza, el amor de una loba a su cachorro es una cosa maravillosa. ¿Quién se lo ha dado el instinto de los animales? Todo. Y la belleza, decíamos antes que todos todo se alda, ni hablar, la belleza que hay en el cosmos. Y por otro lado también, porque hay mal? porque hay? Esa reflexión es la que hace que el hombre madure. Vamos a pasar una llamada de noche a Madrid. Pero, Pedro Pablo, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Cuando quieras. Mira, yo quiero hacer una pregunta con el respeto que me merece este señor, que lo estoy viendo ya un ratito. Mm. Era gallego, ¿verdad? Mm. Pues mira, eh, yo quiero hacer una pregunta. Me imagino que es un hombre que está estudiado. ¿De dónde saca la palabra changó? ¿La palabra? Changó. ¿Changó? Hombre, porque la oí en Cuba cuarenta mil veces, yema allá. Es que... Ah. eso es de, de la religión de la santería. Exacto. Pues entonces él de La Habana. Sí, claro que está en La Habana. Años. Sí. No, sí, porque parece que tengo todavía un poquito de acentito. Yo tuve el honor, para algunos cubanos no es honor, que Batista me expulsó de Cuba. y eh, eh, dime una cosa concreta, a ver. Yo es dije que... que lo mismo que se aparece la virgen María o se aparece Indra o se aparece Buda, pero solo aparece a Changó el que cree en eso. Pero bueno, pero que entonces, eh, entonces si es que estoy eh, como yo estaba medio dormido, que eh, lo que quiero entender es que tú dices que resiste. No, no, sí digo que existe. Es una entidad superhumana que se eh, que se manifiesta bajo la forma en la cual cree él. El, a un, por ejemplo, a un cristiano, si se le aparece, por ejemplo, Aura Mazda, pues el cristiano no va a entender, porque ese es un dios de los parsis, que no él no sabe, se le presenta bajo la forma de San José o de la Virgen María, ¿entiendes? Y a un santero cubano se le va a presentar changó o se le va a presentar cualquiera de los... Ese sería, esa sería sería quizá la segunda conclusión, que es el mismo fenómeno lo habíamos apuntado. Es el antes, mismo fenómeno. Que se representa, sí, si se... Creo reduce. que existen esas entidades, eso claro, yo creo y se traduce en diferentes formas sí, según sea la cultura sí señor vamos con María que nos llama desde Madrid buenas noches María cuando quieras hacer tu pregunta yo quería, quería decir que vamos a ver que ellos lo que en realidad tratan es de de retrasar el proceso de la humanidad sí. y por ejemplo que la humanidad entonces no tiene ninguna salida y que si no es verdad, que por ejemplo me no es que dice la tradición que y que mañana nosotros la humanidad queremos llamarnos a juzgar a los ángeles si sí. sí. ¿Alguna, ¿Es... ¿alguna otra cosa María? no, nada más gracias bueno en retrasar vuelvo a decir lo mismo ni retrasar ni adelantar ellos vienen aquí es decir, no vienen están aquí siempre este es su planeta de muchos de ellos ¿verdad? aunque nosotros no los veamos y unos en algún momento a lo mejor pretenden retrasar Y otros a lo mejor pretenden uh, adelantar Y esto no es que lo invente yo ahora En apócrifos muy venerables Dentro del Antiguo Testamento Por ejemplo en los Testamentos de los de Patriarcas Que fue un libro que se apareció mucho en la Iglesia En los primeros años de la Iglesia Ahí se habla de cómo ciertos ángeles Ayudaban a los hombres uh, En las artes, en cómo fundir el hierro Etcétera, etcétera, etcétera eso modo que esos trataban de aislar Otros en cambio tratan de retrasar Pues sí Depende de lo que en ese momento les guste Igual que los hombres Los hombres con los animales Pues a unos ayudamos Y a otros eh, los, los fastidiamos Depende Nosotros vamos siempre a lo que nos conviene a nosotros Ahora, que la humanidad tiene salida Claro que tiene salida Si la humanidad usa su cabeza, irá evolucionando Llegará un día en que ya no nos dejaremos engañar por ellos Y eh, Pues la frase que aquella Seréis como dioses En el, en el Paraíso ¿sabéis por qué por qué nos deja comer del árbol de ese? que todo es simbólico allí ¿eh? porque si coméis seréis como dioses de modo que había alguien que tenía y yo así lo creo tenía cierta cierto miedo de que el hombre pudiese evolucionar y llegar a ser como él y por eso pues nos engañaron y nos enredaron todo eso es simbólico pero yo no creo ni mucho menos que la humanidad no tenga salida o a sea, trancas y barrancas vamos avanzando hoy día hay mucha más justicia en el mundo que hace 2000 años Yo así lo creo Vamos a escuchar la tercera parte del programa que estaba preparada Tiene que ver con el tema de los contactados Y tiene bastante relación con todo esto que estamos tocando Pero antes vamos a pasar una llamada que tenemos ahí pendiente de Sevilla Andrés, buenas noches Andrés Hola, buenas noches Cuando quieras hacer tu pregunta Sí Salvador. Vamos a ver, buenas noches sí. buenas noches Mira yo en primer lugar te, te agradezco esta Ese momento, digamos así, tan agradable, ¿no? Que, que le hace a la gente cavilar un poco, ¿no? O sea, salirse un poco de... De su propia monotonía, ¿no? Y, y escuchar a gente que dice otras cosas distintas, ¿no? De las corrientes, de las normales, ¿no? Sí. Me gusta, por ejemplo, la parte que te han preguntado muchas veces de cubano, de gallego, porque me da a entender que hay algo de... Si, si sistema social o sistema socialista, comunista, es esto, ¿no? Que la gente vaya pensando, ¿no? Me hace pensar esto, ¿no? Y me agrada muchísimo, lo único que yo siento es que sea tan tarde, de verdad, para que la gente, para que más gente viera este programa, ¿no? Es maravilloso que, que a la gente se les pueda decir, oye, mira, que ni Juanito, ni Pepito, ni, ni, ni San Vicente son el Dios que tú que tú verdaderamente que tú verdaderamente estás encerrado en él y que te, que te quieres comer al mundo, sino que a lo mejor más para allá hay otras cosas, porque si si analizáramos al ser humano desde que nace. Antes muchas veces he ¿sí dicho, yo me puedo... Mm, puedo guiar este tema que te quería enfocar, ¿no? durante al principio pensaba, cuando era más niño, que, por ejemplo, el municipal era el dueño de un pueblo, de un pueblo pequeño, ¿no? Más para adelante pasa el tiempo y se da cuenta que por delante, por, por encima del municipal, hay otra persona que vete a ver si es el alcalde, ¿no?, que manda en ese entorno. Y cuando va pasando un poco más el tiempo, va viendo que hay otra gente que va mandando sobre ellos, ¿no? Y cuando te das cuenta que te estás haciendo ya un poco mayorcito, no viejo, mayorcito, te das cuenta que, que es una estupidez haber vivido, no sé cómo explicarte, o sea, es una, una estupidez pensando en el egoísmo propio, o sea, en decir, por un Dios, por la Virgen, por San Benito, yo estoy luchando toda mi vida y en esto me encierro, y cuando te das cuenta, cuando ya llegas a viejo resulta que ya no vales para nada, y lo, lo único que te queda es decir, estoy buscando el, el Dios ese que me habían hablado a mí de joven, mi juventud la perdí en esta estupidez, es bueno escuchar programas como el tuyo, yo te agradezco muchísimo, no sé enfocarte porque estoy un poco nervioso Yo antes hace un momento llevo un rato y estoy seguro que sabría haberte enfocado el tema pero la verdad es que estoy nervioso y no sé enfocártelo lo que pasó es que te agradezco una barbaridad y que ojalá que los niños en las escuelas hubiera hombres como tú dentro de un sistema como el que tenemos aquí, democrático que les atrapan a la gente con una calidad como tú lo estás haciendo sea verdad, sea mentira si a través del tiempo del tiempo siempre nos han dicho un santo o santo estos hombres que tenemos 41 42 años que somos tan incultos, aunque seamos aunque tengamos el, el paraíso en las manos, quiere decir el paraíso para un pueblo como el nuestro, eh, Sevilla entera, que fuera mía, yo sería, seguiría siendo un hombre inculto, porque no, no tendría capacidad, que bueno, que hubiera hombres como tú, que de día, a la luz del día, a los niños, igual que se le en los libros de básica, se les lee catecismo, se les dieran otras opciones y no llegaran a, a, a 20 años, y se dejaran eh, o sea, llevar por tanta gente, es eh, bueno que eso pasara. Gracias, Andrés. Quizá lo que yo pregunto, lo que lo que yo entiendo tuyo, entiendo de su pregunta es si nos han engañado, que es otra otro apartado que bueno, tenía, pero Andrés, yo lo quiero felicitar porque es <coughs> un hombre inteligente, dice que es inculto, no sé qué. Nada, es un tío más culto que, que otros porque tiene cerebro, por lo menos. Hay gente que no han tenido mucha escuela, pero tiene más cerebro que otros que han tenido títulos universitarios y luego lo disimulan muchísimo, de modo que primero te doy las gracias por, no sé, por la comprensión que manifiestas y por la inteligencia que manifiestas y por las muchas incomprensiones que uno tiene también que ver por ahí segundo, no seas tan pesimista la vida tiene sentido la vida es bella, la vida hay que vivirla pero lo que tienes que hacer es destraumatizar perderle miedo a las cosas, que te vas a condenar porque, porque no sé, porque el señor cura dice que esto es pecado o lo que sea tú sé honesto, no le hagas trampas a nadie y todo el mundo es tuyo todo el mundo es tuyo lo malo es que a veces nos falta un poco de plata sea para poder vivir recientemente pero... Tú piensa como piensas y entiendo perfectamente todo lo que quieres decir. Yo, sábete, que creo en un más allá. No sé cómo es. No le hago caso ninguno a los doctrinarios que me dicen que si sí es así y que el cielo y que nada. No le hago caso ninguno. Sé, tengo esperanza, tengo seguridad de que cuando me muera, ¿eh? suelo decir, cuando me acueste para morir, sabré que estoy a punto de nacer. Y eso los S.U.I. Los Depende de cómo haya sido. Si ha sido un truanga, a lo mejor te mandan para atrás o te dan cuatro palos. Infierno eterno, nada. Es una bobada. Y... Pero si has ido sido esto pues no sé, te, te, te, si eres cabo ahora, te suben a general a lo mejor, no sé. Es decir, que a pesar de todo, de todos los engaños, de todas las trampas, de todas las cosas, de esos dioses que se están aprovechando de nosotros, de esos extraños mensajes que dicen que arrepentíos, ser buenos, que va a haber destrucciones, aún existe un camino para... Por supuesto, la vida es bella, uno tiene que vivir, lo que pasa es que precisamente los doctrinarios, que son los testaferros, son los, los alicates, como dicen en Puerto Rico, son enviados de estos, nos han llenado la cabeza de miedos para que vivamos con miedo No, el hombre tiene que vivir la vida plenamente, mandando al cuerno, como te dije, a todos los que le llenan la cabeza de miedos. Y los dioses, yo no me importa un pepino ninguno, yo trato de que no me agarren de tonto, y yo vivo, vivo la vida. Y por supuesto, la vida es bella. Ahora, el que tiene, por ejemplo, el que nació nació todo torcido, o nació enfermo, no soluciones, pero los hombres normales y por ahí tendríamos, es cierto, que achacarle mucho a los políticos que nos llenan la, la, la vida de, de, no sé, nos hacen tantas cosas, y a todos los líderes de este mundo, sean en el orden religioso, en el orden banquero, que hacen que el hombre realmente no pueda ser feliz, esos son los, los grandes culpables, pero si uno tiene inteligencia, va saliendo adelante. Y yo este señor le digo, como a todo el mundo, yo soy optimista y trato de vivir lo mejor que puedo, sin parasitar en los demás. Vamos con otra llamada que nos llega de Leganés. Tere, buenas noches, Tere. Buenas noches. Con... Mire, yo quería hablar con el, este señor Fraisero, ¿no? Sí, y, a vos, yo es que le, le estoy oyendo hace, muchos, hace mucho tiempo y siempre quería hablar con él, porque me gusta cómo habla, ¿no? Porque creo que es un señor inteligente, ¿no? Entonces yo le quería preguntar si este señor es ateo que sí. me conteste. ¿Alguna otra pregunta más? Te bueno, de... pero es que, es que le tengo que decir varias cosas. Bien, vale, bueno, entonces pues dejamos ir línea. Señora, sí. depende, sí. yo creo en que hay algo muy superior a mí, no tengo más que asomarme por la noche al cielo y ver con qué orden andan esas estrellas esas galaxias. Ahora, el Dios cristiano, el Dios que usted tiene en la Biblia, en el Pentateuco, sí. el Dios que se daba a gusto destripando a morreos y jebuceos, ¿por qué? Para, porque era su pueblo amado, el pueblo israelita, el Dios que no nos habla nada absolutamente de América. En la Biblia, si me tengo a la Biblia, que no sabía que existían los chinos. ¿Este no serio? Yo no creo. Eso es una invención de algún de algún pobre iluso bueno, y visionario. Bueno, pues escúcheme. ¿Usted tampoco cree entonces en los milagros, no? Yo creo que hay hechos que en la religión católica se llaman milagros. Sí creo en ellos, pero el que haya en la religión católica milagros no me hace convertirme precisamente en un creyente católico, porque veo que hay milagros en todas las religiones. Por años no lo creí, pero ahora me convencí porque lo he vivido. Bueno, pues mire, yo le voy a contar un caso, un caso de la religión. ¡Será uno más, señora! Sí. Con eso no me va usted a convertir a mí en nada, bueno, si yo admito sí, eso. Yo se lo quiero decir, ¿no? Bueno, lo escuchamos, sí. Tere. ¿Eh? Lo, te pediría, que lo escuchamos, te pediría si puede ser que fueras breve porque bueno, un montón de gente. Bueno, lo voy a decir, pero breve. Mire, nosotros, por ejemplo, yo soy de la parte de ese gobierno entonces hay mucha devoción a la Virgen, que es la patrona de allí. Entonces, por allí hay épocas que no llueve nunca. Bueno, pues entonces, en una ocasión, eso lo he yo, y era una cría y lo recuerdo perfectamente porque es que fue algo, algo extraordinario. Mire, hice una novena, la Virgen se la, se la bajó al pueblo, ¿no? Y entonces en esa novena, pues se la pedía que lloviera, entonces no había una gota. Y un día ya, al finalizar casi la novena, en los últimos días, un día pues estaba completamente raso, completamente un día espléndido, pero nada de tormenta, ¿no? Y eso del anochecer cuando ya iba a ser la novena, se empezó a nublar y de repente una lluvia torrencial, torrencial, pero... Pero no vea, o sea, sin tormenta sin nada de nada, clarísimo un día estupendo. Usted dígame qué cosa es. Luego hay otra cosa, fíjese en la ermita, está fuera del pueblo. Entonces, hay un puente y a partir de ese puente la han querido sacar a la Virgen para llevarla al pueblo, a la que a la que se apareció, a la chiquitita. Bueno, pues de ahí, al llegar a ese puente, se ponen en un pensopar que no le pueden llevar nadie, aunque están 50 hombres. Y otra cosa, donde se apareció, hay un trozo que es una pinca de Ahí lo cavan, lo vuelven a acabar 50 millones de veces, oiga, y aquello no se puede sembrar jamás porque se hace un matorral tremendo y aquí no sale una espiga. Y otra cosa, ya la última, usted ha leído, no sé, usted como ha estado en la religión católica, habrá leído, la, o por lo menos le conoce, le conoce a, a este santo que es a Gabriel de la Dolorosa, ¿lo conoce? San Gabriel de la Dolorosa, sí. sí. Sí, la leí, me acuerdo, ya la tengo medio olvidada, pero es que hay tantos santos en la Santa Madre Iglesia que, con, más taumaturgos que él, ¿eh? Esto bueno. fue, fue un hombre, sí. bueno, que, que relativamente era bueno, pero no creía tanto en la religión, y me gustaría que usted le diera su vida. No, mire, señora, de ya, acuerdo, ya, vamos a dejarla en él. Ahora que me conteste, me va a decir que nada, ¿no? Ya le digo, yo le creí una persona muy inteligente, pero hay ciertas cosas que de verdad no conmigo con lo que ha dice de verdad gracias Tere, por tu llamada vamos a ver como contesta Salvador pues brevemente ella me contó un, una cosa de la Virgen en la cual yo creo que pasó el hecho no creo que fuera la Virgen pasó el hecho fue ella que la vi yo creo que fue una entidad superior ahora le cuento yo a él, ella un cuento también que es tan real como el de ella ¿eh? un indio cuna una vez en plena tormenta bueno por supuesto no es cristiano nunca lo han sido los indios cunas en Colombia fueron a decirle por favor para esta tormenta el indio un viejo no quería salió y empezó a señalar con el dedo y donde él ponía el dedo ahí caía un rayo al cabo de 10 minutos se había acabado la tormenta entonces hay un norteamericano famoso uh, uno, ahora hay otro que vive todavía pero el famoso Mallory Él se hacía llover pagándole, y le pagaba a quien, pues mire, tanto había las facturas que él le pagó, le pasaba al municipio de Los Ángeles, al municipio de San Francisco, al alcalde de Milán, y andaba por el mundo entero, y hacía llover, si no hacía llover en una semana, no cobraba nada, se llama Mallory, y ahí está la vida del él, créalo o no, y yo una vez yendo en avión con personajes muy importantes en Sudamérica, y estaba el cielo totalmente encapotado, empezaron a hacer unos ritos y una cosa, y el cielo se abrió y pudimos despegar nosotros con el avión. De modo que, ¿y qué pasa? ¿Yo me hago ahora devoto de los indios cunas o del malo? No, son fenómenos que pasan, la, lo que pasa es que usted lo explica con la Virgen María, pues Dios lo bendiga, siga creyendo en ella, ¿verdad? Ahora yo me he convencido de que no es ni la Virgen María ni los indios cunas, no, son otras fuerzas las que están envueltas. Vamos con casi la última llamada que vamos a poder pasar Porque estamos ya fuera de tiempo Nos llega desde Cantabria, Ana María, buenas noches Me He cortado, Ana María, quizá porque lo hemos hecho esperar demasiado sí. Vamos a ver si sacamos conclusiones En esa tercera parte del programa hablamos de los contactados ¿Hay alguna relación entre los contactados y la gente que están en las apariciones? Eh, la, pues, ¿hay, la, la ¿Hay alguna relación sí, entre los contactados contactado, con extraterrestres? Sí, sí, y para que... mí un contactado extraterrestre es... ¿Cómo diría yo? Un místico, pero de los OVNIs Y para mí... Un vidente religioso es un contactado desde de, de la religión. ¿Entiendes? Es, la, es el mismo fenómeno. ¿Qué pasa? Que a unos los que se le aparecen son personajes religiosos y a otros los que se le aparecen son personajes que dicen que son religiosos y a otros los que se le aparecen son personajes que dicen que vienen de otros planetas. Pero en el fondo son las mismas entidades, que son, que son variadísimas, ¿eh? Variadísimas, no son dos, ni tres, ni cuatro. Son miles de diferentes. Es algo así como si... Un hombre va al bosque, donde están los animales, los animales dicen que es un hombre, pero puede ser brasileño, puede ser de 40 puede ser blanco, negro, bueno, bajo, alto, malo, licenciado en algo, un burro. Puede ser diferentísimo. Bueno, estas entidades son diferentísimas entre ellas. Lo que pasa es que cada uno, ellas se presentan como quieren y cada uno las suele llevar a sus creencias. Si es religioso, porque cuando se le presenta un tipo que no cree en nada, entonces... Pues él interpreta, no, esto fue una visión mía Qué sé yo, él le da su interpretación Vamos con esa, la última llamada Nos llega de Madrid, creo que he entendido que era Ana María Buenas noches Ana María No, soy José María Ah, José María, perdona Pues mira, no, es una pregunta, vamos, relacionada con lo de la Virgen Y con lo de las apariciones, vamos Y la, vamos, según lo que he entendido Por lo que haya escuchado de Feixero Pues más o menos una explicación social, psicológica O antropológica de lo que Vamos, de los frutos supernaturales, de los milagros, ¿no? Hmm. Pero lo que yo me pregunto es ¿Qué más ha Ver a la Virgen o creer un unos dioses que no maneja, mm. o sea, creer en, en que Dios es un sádico, y por ejemplo, otra pregunta es que si no ha pensado usted que puede estar manejado por esos mismos dioses a los que combate, vamos, que en vez de haber evolucionado, está involucionando. O sea, que su teoría no nos lleva sino a, a un paralogismo, por ejemplo, no sé, al paralogismo al mismo de Descartes, que hablaba del genio maligno, ¿no?, y que, que es como la pescadilla que se muere la cola, Pues, pues, entonces, si nos manejas los caños, que certeza tenemos? a o sea, ¿qué, qué, ¿qué certeza religiosa y científica y psicológica podemos, y puede tener, por ejemplo? O sea, ¿qué validez tienen esas afirmaciones? De acuerdo. Bien. Gracias por tu llamada. Esta pregunta quizás sea la, te digo, es la última y quizás sea lo que yo te quería preguntar, las conclusiones. ¿De qué sirve todo esto? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Hay eh, algún sentido? Bueno, en parte ya he tratado de contestar. Yo digo miseria y digo que me puedo equivocar, pero por lo menos tengo la, la audacia de decirlo y conste que me he pasado muchos años dando la vuelta a estos temas. Dice este señor que, que Dios es un sádico, ¿verdad?, tal como yo lo presento. No, el Dios suyo, a lo mejor el Dios cristiano si sí es un sádico ¿por qué? porque es que nos pide dolor, nos pide renunciación, nos pide muerte, nos dan como símbolo la cruz, que es símbolo de muerte y de dolor entonces digo, no, yo no lo quiero mi Dios no es mucho más tolerante es si es que yo tengo un Dios personal que no lo tengo, tengo la creencia en algo que está muy por encima de mí, que no sé lo que es, ¿verdad? A lo que la gente le suele llamar Dios, es mucho más tolerante, por supuesto, es un Dios que no tiene infiernos ni, ni bobadas de esas, sino que lo mismo que hace uno con su hijo, y nos dicen en el cristianismo que Dios es padre, pues, mi Dios, si me he equivocado, seguramente me dará una oportunidad, si no sé cómo, echándome otra, hay gente que se lo sabe todo, yo no sé casi nada, pero mi mente empieza a darle vueltas a las cosas... Y digo, bueno, pues a lo mejor me echa otra vez al mundo para que sea mejor, ya que fui malo la primera vez y no aproveché bien las, las oportunidades que tenía. Es decir, que quizás no hayan entendido nuestros oyentes lo que tú crees, un Dios amoroso, un Yo Dios tengo, amoroso un, que no nos va a castigar. Un Dios tolerante, y nos va a castigar a lo mejor como el padre castiga a su hijo, pero con amor, ¿entiendes? Ya te digo, un hombre que fue muy rico, que tuvo una gran salud, etcétera y no hizo más que aprovecharse de los de sus hermanos, ¿verdad?, y fue un desgraciado en este mundo, pues natural, hay que dar algún castigo, yo creo en eso, ¿verdad?, en eso el hinduismo con su karma es mucho más, me parece mucho más lógico que el cristianismo mm. no, pero editarlo infierno eterno, es una estupidez que ha inventado por ahí algún teólogo y lo le han seguido a la cuerda de que yo creo en una, alguien que esté encima, que administre justicia el que hace mal, que la pague, pero no eternamente ni con fuego, ni bobadas de esas entonces, que yo puedo ser un manipulado, pues sí pero trato de no, de no serlo Puede ser, y a veces veo en la vida me digo, ¿por qué he llegado yo hasta aquí? Todos somos más o menos manipulados, ahora unos muchísimo más que otros, eso es indudable. Eh. Yo trato de no serlo y de usar mi cabeza y a veces me revelo tal cosa digo, "No, tengo cierta inclinación a hacer esto y no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no me da la gana, porque sea, soy yo, soy yo." Estamos resumiendo ahora ya en estos últimos minutos el tema de los contactados con extraterrestres que también anuncian a veces catástrofes y el tema de los mensajes de la Virgen con ese miedo que nos tratan de meter, tú dices que es porque a esos seres a esos seres superiores les interesa que sintamos eso que es la especie de alimento que nosotros les damos a ellos, ¿no? Fíjate que eso no, no es que a veces los, los contactados nos pronostican catástrofe, es que todos. Sí, hace poco tuvimos nuestro igual. programa alguno. Ayer, como te digo, uh, oyendo las cosas que dice la Virgen son verdaderamente terribles, todos un miedo, y en un sitio me daba risa porque decía que había mandado la sensibilidad de Madre de la Virgen, o se ha mandado al Arcángel porque dice que era tan duro lo que os tenía que decir, digo, bueno, porque no tienes que decir cosas. Es como decir, mira, te voy a pegar dos bofetadas, pero como me mucho, te voy a voy a tu hermano a que te, te las dé tu hermano, ¿no? Lo que quiero es que no me de bofetadas ni tú ni tu hermano ni nadie. Que no venga la canja de San Miguel a meternos más miedo, ¿entiendes? De modo que yo así lo pienso, todos eh, se dedican, tanto unos como otros, a meternos miedo. ¿Por qué? Porque así está el hombre angustiado. Y mejor que eso todavía, si logran que peleemos, ¿verdad? es lo que hemos hecho durante todos los siglos de los siglos de la historia, a matarnos a unos a otros. Entonces es cuando el cerebro del hombre se dispara y parece que a ellos les va bien. eso A eso he llegado, me puedo equivocar, pero esto no es más disparatado, como diría el señor, que todas las, el cuento chino que nos dicen todas las religiones, todas. Estar trabajando en este mundo porque este mundo es un valle de lágrimas para salvarse. Y digo, pero bueno, ¿para qué demonios nos ha mandado a este mundo? algo así como que te mando un pastel ahí te regalo ese pastel pero no lo comas serio para que me lo regalas me has dado ojos pero no vas sacrificate no los use los ojos ni los oídos ni las cosas que son todos los votos que van a todas las religiones digo no menos para alguien está jugando con nosotros está jugando con nosotros pero podemos dejar que podemos dejar que jueguen con nosotros bueno, yo trato no dejar que jueguen conmigo verdad yo trato de evolucionar trato de salir de este mundo sabiendo más cosas de las que sabía trato de de salir de este mundo habiendo evolucionado en el nivel moral es decir defendiendo el bien y lo que es la justicia y trato de salir de este mundo habiendo creado belleza mejorando este mundo el contorno el entorno mío haciéndolo mejor Y me parece que cuando llegue al más allá, en el que creo, el que administre justicia, que no creo que sea Dios inmediatamente, verdad igual que el campesino que viene aquí a que le haga justicia, no va a ver a Felipe González, o al presidente, dice, no le dicen vaya a ver a su alcalde, y el alcalde pues va subiendo. Así, pues, los que creen que van a llegar y ver a Dios cara a cara, como nos dice la Santa Madre de eso es otra infantilidad, primero porque Dios no es ninguna persona que está aquí o allá. Y en el más allá en el que creo, si yo realmente he evolucionado en estos tres niveles que te dije Yo creo que van a decir, si sí, pa pasaste la lesión Un grado más Y no sé a dónde me van a mandar, no sé qué va a ser de mí Pero voy con una tranquilidad tremenda Nada de miedo Es decir, que podemos, utilizando la cabeza Ir poco a poco tranquilos por el mundo Que las cosas serán, quizá como nosotros las sembremos eh, Apartando de todos esos engaños De todos esos falsos dioses, de todas esas cosas Y a lo mejor, al final encontramos las cosas justas Hay que utilizar la cabeza Y el corazón, hay gente que usa solo la cabeza Y sabes muy ricos, pero son unos desgraciados del demonio Hay que usar la cabeza y hay que usar el corazón. Y con eso irse tranquilos este mundo, sin miedo al más allá. Y sin, qué sé yo, que yo siempre me consuelo pensando en los miles de millones que no son cristianos. ¿Qué va a hacer Dios con tantos millones de chinos y de indios que nunca nadie les ha hablado de nada? Claro, los teólogos te lo explican todo muy bien, pero vamos, eso no, no, las explicaciones no valen... Para nada, absolutamente Esas eran las curiosas teorías de Salvador Freisedo que, que ha estado tan en su programa Ya no tengo mucho más tiempo Yo recomendaría a todas las personas que estén interesadas en el tema Que quizás no hayan entendido bien toda tu teoría Que leyeran el libro Defendámonos de los Dioses Ahí hay grandes respuestas Hay cosas curiosas para criticarte Porque tú eres una persona que se presta a que te critiquen mucho duramente sí, O sí. que te quieran también mucho duramente Me encanta que la gente diga ...planamente lo que es lo que... ...y de frente lo que lo que piensa. Gracias Salvador por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Volverás a estar porque tiene mucho que explicarnos... ...esos seres extraños que hay por ahí. Me he dado cuenta por las llamadas que no está todavía todo muy entendido. Poco a poco en Espacio en Blanco iremos tratando de sacar un poco de luz. Gracias por tu presencia. Gracias.